Eh, y ya lo estamos viendo incluso con la posibilidad de tenerlo al aire en estos minutos tal cual corresponde poder aprovechar bastante, ¿no Hernán? Así es, Plinio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, sí, tengo, sí acá, tengo acá ¿tú? todo ¿tú? Ahí. ahí Hola, Hola ahí? Buen, buen día Hernán. Hernán, buen día Ángeles Bueno, tratamos de, de subirlo un poquito más y vamos arrancando Que creo que en todos lados lo que se está es hablando ahora de, eh, ¿se, puede decir, se puede hablar de repercusiones de las primeras horas de Donald Trump en el gobierno los propios actos que se pudieron ver de asunción a la presidencia de Donald Trump con equipos muy no sé si se puede decir inesperados diferentes, eh, con qué personajes estuvo rodeado en esta inauguración de su gobierno, dan para sacar conclusiones, pero sobre todo para calibrar cuál es el momento que estamos viviendo, ¿no? porque estamos hablando de Estados Unidos, que sabemos el papel que cumple en el mundo. Sin duda alguna, Ángeles, un momento yo creo que de perplejidad generalizada. ¿no? El gobierno se presenta como un gobierno de los millonarios... un gobierno solamente para los mexicanos y un gobierno que eh, optó por, eh, por existir por la fuerza de la plata y por la fuerza militar, lo que es increíble, no hmm. porque es una manera de Estados Unidos de cierta manera reconocer que ya no tiene hegemonía. que lo que es bueno para los americanos ya no es necesariamente bueno para todos es nada más para los americanos claro esto ya es en el en sí un cambio importante o sea, Estados Unidos ya no se coloca como líder mundial pero como jefe mundial es, es una diferencia ¿Cuál es, no ¿cuál es la diferencia que propuestas? para alguien puede ser no tan obvio? Eh, no es líder, es jefe Yo creo que la diferencia es cuando tú eres líder. Lo que tú haces es bueno para todos y tú eres el articulador del conjunto. Cuando tú eres el jefe, tú, es una jerarquía. Los de abajo tienen que obedecer, si no, alguna retaliación le va a pasar, claro. o económica o militar. ¿no? Entonces, yo creo que es una buena, una grande eh, diferencia y, de cierta manera, muy contradictoria con los lemas de, de, de resgatar la grandeza de los Estados Unidos porque la grandeza de los Estados Unidos estaba exactamente en el hecho que el Estados Unidos se colocaba como la nación hegemónica la, lo que era bueno para él era bueno para todos es diferente cuando él dice lo que es bueno para mí es lo que importa lo demás no me importa sí, sí. entonces yo creo que este es un cambio gran, grande Y segundo, la idea que el que Trump se propone a revivir la era de oro de los Estados Unidos, lo que también es un reconocimiento de la pero muy realista de la decadencia de los americanos. El problema es que el método que hace Trump para para realizar estas dos estos dos objetivos es un método que no me parece muy prudente, ¿no? que es el isolacionismo primero. No, yo voy a cuidar de los americanos y voy a proteger el mercado americano contra todo y contra todos. Lo que es lo contrario de lo que estaba permitiendo que Estados Unidos creciera, porque en realidad eh, estamos viviendo una crisis del capitalismo y la salida de la crisis dentro del capital es la expansión del mercado mundial cuando Trump dice ahora no me importa, ahora lo que voy a proteger es solamente el mercado americano en realidad si esto es llevado a serio esto significa una una, un, un, una, eh, una pequeña un, un est estrechamiento un estrechamiento uh -huh. de la eh, del mercado mundial y es por lo tanto una reducción de la productividad fuertísima y esto va a agravar la crisis la otra medida que hace Trump es combatir, combatir los, los inmigrantes la inmigración el problema es que en la inmigración es exactamente el otro secreto el secreto interno de la economía norteamericana que es lo que permite aumentar la fuerza de trabajo y mantener relativamente eh, eh, presionado los salarios reales de los americanos, entonces si él hace estas dos combinaciones estrecha el mercado y aumenta el precio de la fuerza del trabajo por la prohibición de la inmigración él va a provocar recesión e inflación entonces yo estoy curioso para ver hasta dónde va en esto, ¿no? hasta dónde lleva esta propuesta ¿Qué es lo que hay de retórica? ¿Qué es lo que hay de real? La verdad es que para entender a Trump, para allá de Trump, es necesario entender el contexto histórico estructural donde está Trump. ¿Ya? Y Trump es no Estados, uh, el presidente de una nación en plena decadencia, en un capitalismo en crisis estructural. Y no veo ninguna posibilidad... De salida, aunque nacional, para esta crisis que es una crisis del conjunto del sistema. ¿Qué va a pasar de, de, de, de esta frustración con el gobierno Trump? Hay que ver, ¿no? Pero la realidad es que si no hay una alternativa constructiva, anticapitalista, ¿no? Que, que, que lleve a serio la gravedad de la crisis ambiental, la verdad es que la solución de Trump. para la crisis americana debe aumentar la barbarie del capitalismo. Pero en esto estamos por el momento. Claro. Eh, Se puede pensar que haya apuntado hacia adentro del país, hacia su población, eh, porque podríamos poner como tema eh, cuál es la situación interna de Estados Unidos, ¿no? Ese país donde las noticias son los balazos en las escuelas, los incendios, un montón de cosas desde hace muchos años. No sé cuánto tienen en cuenta, qué apoyo tienen o qué piensa la gente adentro del país, si lo necesitan sí, además, verdad, ¿no? si es que... lo necesitan. Ángeles, hace mucho tiempo que no voy a Estados Unidos por opción propia, no, sí. no tengo interés, pero hablo con gente que va y que vuelve muy asustada con el con la semejanza cada vez mayor de Estados Unidos con América Latina, sí. con gente en la calle, con pobreza, con la degradación de la infraestructura. Bueno, ¿de dónde venía la riqueza de Estados Unidos? Venía de la de su capacidad de, de su economía de conquistar mercados externos y de la inmigración constante. Sí. ...que aumentaba la fuerza de trabajo... ...sin presionar mucho los salarios reales... ...entonces la riqueza... ...de esta aristocracia obrera... ...que vivía en Estados Unidos... ...venía exactamente del imperialismo americano... no sí. ...y claro, y de su fuerza interna... ...bueno, estos dos elementos... ...están problematizados... ...entonces esta solución... ...de golpear en el pecho... ...para decir yo voy a salir adelante... ...por la voluntad... ...es muy poco... ¿No? en realidad puede dar ¿no? porque este gobierno dice, bueno, pero ¿por qué lo hace? porque claro que Trump no es un tonto es un es un psicópata pero no un tonto este es el gobierno de los grandes negocios, no y él no lo esconde, es el gobierno de los multi, nosotros hablamos aquí de billonarios ¿eh? de, de la gente de los de la plutocracia, no de los grandes negocios, y él dice Yo salgo del, de la Conferencia de París, del Acuerdo de París, y voy a fomentar la explotación de petróleo. O sea, yo no, no, no vamos a frenar el capitalismo para ajustarlo a la crisis ambiental. Es como si estuviéramos en un juego de póker donde el abismo está delante y Trump dobla las apuestas hmm. al invés de tratar alguna solución para esto. Entonces, yo no creo que esto va a mejorar la vida de los americanos. No veo cómo pueda, pueda mejorar. Porque, por ejemplo, barras la inmigración. Bueno, esto va a tener un impacto directo en los salarios. Entonces, los salarios van a aumentar. Lo que en tesis es muy bueno para los obreros. Pero van a aumentar de una manera que... Eh, porque si lo haces de manera isolada... Esto va a provocar una recesión y una, y una inflación inmediata en Estados Unidos y un aumento del desempleo. Entonces, yo no veo cuál es la mágica, porque Trump juega mucho con la idea que él es un hombre providencial que hace mágicas. No hay mágica. Estamos viviendo el capitalismo de la crisis estructural. Pero alguien puede decir, ¿no? Porque se hace mucho paralelo de Trump con. Con, con hitler no de, de, de la política del nazismo la política económica del nazismo fue un keynesianismo bélico que le funcionó muy bien a, a la alemania y que recuperó la economía amer, a, alemana pero esto se podía es una mágica que se podía hacer en los años 30 no si esta mágica no funciona en el 2025 entonces no se cómo eh, Trump va, va a hacer para enfrentar los problemas concretos de la economía y los problemas concretos de la desigualdad social. Porque lo que él está proponiendo es una especie de neomercantilismo bélico sí. para meterle un, un nombre pomposo a lo que a lo que él está queriendo. O sea, liberalismo para los otros, proteccionismo para mí, y se abandona definitivamente el multilateralismo y haremos un, un, un, un, un, digamos una globalización unilateral uh -huh. bueno hay que ver si tiene fuerza para eso no si tiene tanta fuerza económica tanta fuerza militar para imponer su voluntad de esta manera y si la gente va a aceptar esto de manera tranquila entonces yo yo no veo ¿Cómo salir de esto? ¿no? Al fin de cuentas, lo que propone Trump es un neoliberalismo 3.0 y el neoliberalismo es lo que provoca la desigualdad social. Entonces, yo veo que, que el, el mundo está entrando en un cambio de calidad. ¿no? Hay que ver digamos, cuál es el, la, la característica la naturaleza de la nueva fase de la barbarie capitalista, la fase donde el imperio lucha de manera desesperada para mantener sus privilegios en una situación donde ya no tiene bases, digamos, objetivas para mantener sus privilegios. ¿no? Uh -huh. Esto es un poco la manera que yo veo, pero, digamos, un momento muy delicado donde todos miran muy asustados. Uh -huh. Pero... para meterle un poquito de esperanza a, la, a nuestra conversa. Yo creo que lo, lo que se va a, a poner en el, en el futuro próximo es la urgencia todavía mayor de algún horizonte para allá del capital. Porque esta solución de Biden no funcionó. La solución de Trump yo creo imposible también que funcione. Bueno, esto va generando el desespero, la necesidad de algún horizonte. Y es necesario que, que la gente entienda que no hay solución para los problemas del capitalismo por dentro del capitalismo. Esto se acabó. No hay más base para quinesianismo alguno y no hay más base para, digamos, aventuras imperialistas unilaterales. Entonces es necesario meter en la agenda la urgencia De, del socialismo, ¿no? sí. de una sociedad organizada de manera completamente diferente. Yo creo que esto es lo que se va a poner en los próximos años para los trabajadores. Plinio, el otro aspecto también para para mencionarlo, porque vos ahora terminabas en lo más profundo, lo más este, amplio de, de la situación, pero también esto de los anuncios del de subir aranceles, ¿no?, para eh, ciertos países, ni que hablar, la guerra comercial con China, pero también hacia Europa, hacia Canadá, eh, ¿qué efectos podría tener? ¿Cómo, cómo, ¿Bajo qué lógica puede hacer eso? Se supone estimular la producción interna, pero ¿qué, ¿cuál sería la contracara de esa política arancelaria? Entonces, buena pregunta Hernán, porque si esto, esto se podría generar, generar el ambiente que permitiera una especie de sustitución de importaciones, claro. como la que tuvimos en América Latina. Yo bloqueo las importaciones y reservo mi mercado para los nacionales. El problema es que esto funcionaba en el comienzo del siglo XX, hmm. cuando las escalas mínimas de producción eran todavía menores. El problema es que las escalas mínimas de producción ahora son globales, son mayores que, el, que el, el mercado norteamericano. Entonces, lo que él puede fomentar de, de, de oportunidades industriales con esto es mucho menos de lo que van a perder las empresas por no poder llegar a los otros mercados. Mm. A no ser que... A, a, la única alternativa sería que Trump lograra, yo voy a... tarifar mis los, las importaciones pero no voy a permitir que yo sea tarifado en las exportaciones entonces, hmm. lo que no va a pasar no Canadá ya dijo si si nos aumenta la tarifa nosotros también aumentaremos la tarifa hmm. entonces el mundo camina para una guerra comercial y esto para el capitalismo no es bueno hmm. porque la guerra comercial significa un estrechamiento de los mercados y el estrechamiento de los mercados es, un, es una disminución de la productividad del trabajo una disminución del lucro entonces esta magia que él quiere hacer que que él dice que voy a hacer los extranjeros pagar por la prosperidad americana él, él dijo esta frase pero no es verdad lo que va a pasar es que va a provocar una inflación muy fuerte en Estados Unidos si él lleva esto a fondo Porque él dijo que iba a tarifar los países del BRICS, los claro. países del ALCA y los países de Europa. O sea, él va a tarifar todos. Del resto del mundo. Pero claro que todos lo van a tarifar también. Entonces, por mientras no queda claro cuál es la estrategia real. Mm. Claro, no Hernán, que Trump no es un dios, es un gobernante de un Estado. lo que yo creo que él va a intentar es provocar una, un cambio en el Estado americano, ¿no? y que es un cambio para un Estado americano, según él, más, digamos, isolado. Pero hay que ver hasta dónde él tiene fuerza real, objetiva, sí. para hacer esto, porque eh, eh, la burguesía americana no es compuesta solamente de la plutocracia americana, de oligarcas uh -huh. tiene capitales de todo de todo matiz y estos capitales tienen fuerza y tienen presencia en el estado entonces hay que ver lo que él va a lograr cambiar lo que él quiere entre, no la distancia entre lo que él quiere y lo que él puede Plinio, vinculado a esto, que nos quedan cinco minutos Eh, hoy leíamos temprano alguna repercusión también en nuestro país de eh, un, ese fervoroso adherente a la política de Donald Trump que tiene América Latina, que es Javier Milley, el presidente argentino, eh, porque ha declarado que va a impulsar un tratado de libre comercio, o como se le llame, con Estados Unidos, por lo menos en principio a nivel bilateral, Ahora entusiasmado con el gobierno de Trump, además, y que ya habría habido alguna reacción de Brasil, eh, que sobre todo iría en el sentido de que, bueno, estaría de acuerdo una vez más en que se negocie en ese sentido un TLC con el Mercosur, y que no habría tanto problema, por lo menos lo que vimos en prensa uruguaya desde Brasil, en que si mi ley trabaja en ese sentido. No sé si has visto alguna repercusión o alguna valoración de esto. Mira, esto todavía no repercutió, por lo menos en la gran prensa brasi brasileña, por mientras. Uh -huh. Pero en realidad no es una novedad, ¿no? Desde el principio quería eh, boicotar el Mercosur y negociar directamente con, con Estados Unidos. Yo creo que ahora tiene sí, una oportunidad, porque la política de, de Trump para América Latina es una política... ya bien clara, ¿no? es una especie de eh, doctrina Monroe 2.0, ¿no? sí. donde él quiere, en realidad, subordinar a América Latina a los intereses americanos. Hay una reportera de, de un periódico brasileño que le preguntó ayer a Trump cómo va a ser las relaciones con Brasil. Entonces Trump le respondió, no, no serán buenas porque nosotros no necesitamos de Brasil. en realidad Brasil para nosotros no nos importa o sea entonces esta es la política que viene la política del Big Stick mm. y de la reserva de mercado para los americanos en garrote. esto, mm. su relación con Bilei yo creo que puede ayudar mucho ¿no? porque va, digamos, a, a solapar cualquier posibilidad de una estrategia más común de, del Mercosur De cualquier manera, la idea de, de, de negociar tratados de libre comercio en este momento, de colectivos como el Mercosur, con, el, con, con Estados Unidos, yo creo muy poco improbable. Uh -huh. Porque si él está cuestionando la, la, el, el mercado libre con México y con Canadá, ¿por qué va a querer hacer un mercado libre con Brasil? Entonces, él puede... a lo mejor con Argentina yo no conozco cuáles son las relaciones comerciales de Estados Unidos con Argentina pero si le conviene lo hace pero del punto de vista nuestro yo, lo que yo creo que sí se coloca es la necesidad de tener una política de, de inserción internacional más autónoma para América Latina no el juego internacional quedó más fuerte más pesado más bruto. Y es importante que nuestros países tengan una estrategia clara de dónde se van a meter, cómo se van a meter. ¿no? Y yo creo que como somos chicos y débiles, mejor estar juntos que estar isolados. Muy bien, tenemos que ir cerrando. Eh, un oyente Héctor, que es de un barrio de Montevideo, dice la Alemania de Adolfo levantó su economía con inversión de norteamericanos, Ford, IBM y de ingleses. con los motores. Corrígeme si me equivoco, dice Héctor, en esta conversación. Mira, yo no tengo información precisa sobre esto, pero sí lo que sé es que la, la Alemania de, de, de Hitler hizo una política keynesiana, protegió su mercado interno, metió el Estado, organizó las empresas e hizo grandes inversiones, sobre todo bélica. Esto... Esta receta que funcionó en los años 30 seguro que no funciona ahora, no hay espacio para esto. Entonces, no no no veo cómo Trump puede, pueda copiar esto. Claro. Además, la retórica de Trump es de sacar el Estado, ¿no? La retórica es siempre que el mercado va a resolver todo, que no fue lo que hizo la política económica de de, la, de Alemania, uh -huh. que fue una política de intervención fuertísima del Estado. Entonces, estos paralelos que se hacen sobre ¿no? el, el, la derecha hoy día y la derecha de los años 30, nazista, fascista, yo creo que hay que hacer mucha prudencia, tanto en la economía como en la política. Lo que es claro es que vienen formas más brutas y violentas de dominación. Esto está claro, pero no creo que sean una copia, un decalque de lo que pasó en los años 30, será diferente. Bueno, Plinio, será hasta la semana próxima, entonces. Nos vemos la semana próxima. Gran gusto hablar con Radio Centenario, siempre. Igual el gusto para nosotros y gracias, como siempre. Abrazo, Plinio. Un abrazo.